que me dedicaste e o que escreveste nas cartas que me mandaste esquece o passado e volta para o meu Qué maravilla la voz que estamos escuchando, en este momento la estamos escuchando a través de una grabación, en segundos nomás la vamos a escuchar a través de la vía telefónica, pero todos la vamos a poder disfrutar aquí en Buenos Aires porque se presenta el próximo 17 de mayo a las 8 y media de la noche. Estamos hablando de la cantante portuguesa Misia que nos está escuchando en Lisboa. Misia, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Estás en Lisboa? Sí, sí, en mi cocina. ¡Oh! Hablando de la cocina. Con eh, mi, eh, perdona, con mi chihuahua porteña. ¡Apa! ¿Que se llama cómo la chihuahua? Miss Bonsai. <risa> ¡Qué bueno! La, eh, la compré en Buenos Aires la última vez que estuve. ¡Qué bueno! No, sé si no sé si poneros en alta voz. Claro, ah, Para, que escuche, para claro. que escuche y sepa que se está hablando de ella Bueno, qué alegría que vuelvas entonces a presentarte dentro de una gira por América del Sur ¿Por qué no nos contás un poco del itinerario y así generamos la expectativa para el próximo sábado? Bueno, pues el concierto de Buenos Aires estará en medio de un pre concierto previo en Santiago de Chile en el Teatro Nescafé de las Artes, el día 15, después voy eh, para Buenos Aires, el día 17 canto en Buenos Aires y con mucha pena mía me tengo que ir al día siguiente ya para San Paulo, donde tendré un día de vacaciones y después dos conciertos, el 20 y el 21, en el Sesc Vila Mariana, en San Paulo, y después ya regreso a Lisboa. Lo que escuchábamos hace un ratito Y yo abrí los ojos y las orejas Dije, esto es un fado Pero me suena medio a tango Creo que tú sí, una... es un fado muy apiazolado Sí, creo. sí. Es, una, es un arreglo muy visceral, porque todo este, este disco, que también me gustaría decir que estoy muy contenta porque sale en Argentina, o sea, está editado, o estará esta semana siendo editado en Argentina por la editora Aqua, eh, todo este disco es un disco que no es un disco de fado, es un disco donde todo está un poquito al lado, un poquito como, como que hay como así un, un poquito irónico, todo parece que es una cosa, pero después no es. y porque este disco nació de una voluntad de hacer una cena eh, comiéndome mis canciones eh, en un tiempo de crisis, con miedo de tener una nevera vacía, y entonces dije, bueno, pues me voy a preparar un menú de canciones, y, y inspirándome también en la película, en la imagen de la película de Charlie Chaplin, donde se comía su zapato, uh -huh. pues yo dije, mis zapatos, no nunca, pero mis canciones sí, voy a hacer unas, un menú de canciones, y por eso... es un es un es un, un menú piano voz con invitados y hay cinco temas en portugués cinco temas que pero solo dos fados y esos dos fados mismos no están tocados tipo fados están este un poco uh, influenciado por la estética del tango y después otro influenciado por la música barroca. Misia, Gustavo Lema te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Gustavo? Micia, yo pensaba en relación a esto que te comentaba Julia sobre el fado y el tango. Siempre hay como una historia en común, digo, hay como unas raíces comunes de alguna manera, o por lo menos las temáticas que tocan, digo, ¿cuáles son esas conexiones que encontrás entre el fado y el tango? Hoy encuentro, bueno, así dos, de repente dos, pues el itinerario social que han hecho, ¿no? Han empezado por ser eh, músicas... Eh, ...de los bajos fondos... Eh, ...subversivas... Eh De, de sitios lumpen y de sitios donde había el vicio y el pecado gracias a Dios y después han sido adoptadas por, por la aristocracia por la alta burguesía y se han vuelto un poco más elitistas y después pues no sé si en el, fal, en el caso del tango pero en el caso del fado han estado eh, de cierta manera eh, manipuladas y utilizadas por la dictadura y sí. después pues ahora ya están creo que donde tienen que estar con todo el mundo y, y también otra otra otro paralelismo en la temática como has dicho como has dicho tú Gustavo que, que la temática pues son los grandes sentimientos del alma humana eh... que cada cultura la, los ha cantado a su manera. Y que también otra cosa que no son, por mucho que eso disguste a muchas personas, la realidad nos prueba que son músicas muy contaminadas. O sea, lo del purismo hay que tomarlo siempre con mucha distancia en este tipo de músicas urbanas. Misia, volviendo y siguiendo, mejor dicho, con, con el disco que se llama Delicates en Café Concerto. sí. Bien. Eh, me quedé pensando en este menú de comerse las canciones y pensaba exactamente en qué momento tuviste esta sensación de tal vez nevera vacía y cómo es la situación en este momento. Pues eh, yo pienso que yo como cantante lo he interpretado así, pero que soy una entre muchísimas personas que, que estamos preocupados con nuestro futuro a medio y a largo plazo y quizás a corto mismo. Eh, con esta crisis y vosotros ahí sabéis muy bien lo que el miedo uh -huh. en los huesos que, que que se nos inculca cuando hay una crisis de estas pues esta esta crisis tan inhumana y tan dura y violenta que estamos viviendo en Europa del Sur y pues eso un día estaba pensando diciendo bueno porque claro en todos los sectores de la sociedad y de y de las profesiones eh, somos eh, o sea algo ha cambiado en el caso de de una cantante como yo que hago discos y conciertos, discos y conciertos, pues evidentemente los interlocutores eh, son otros, la situación es otra, todo ha cambiado mucho. Y un día pensé, bueno, ¿y si un día abro la nevera y está minimalista, homeopática, sí, en, sí. así con unas olivas pensativas antiguas sí. en el fondo del, de la nevera, qué voy a hacer? Y como soy, tengo así. ...una tendencia un poco dramática... ...quizás por eso también cantofado... ...pues pensé, bueno, pues... Voy a hacer un menú y evidentemente enseguida la, la imagen de Sally Saplin y después el menú de canciones donde eh, un poco imitando a Sally Saplin que está comiéndose el zapato pero con un estilazo como si se estuviera comiendo una delicadeza chupando los cordones, muy bien vestido, todo eso entonces pues yo pienso que el estilo en este disco lo dan sobre todo los, los invitados y a, a cabecera, el maestro Fabrizio Romano Un, un músico de música clásica que bueno hace sus conciertos en solitario y que ha, ha tenido la tengo el privilegio de, de ser acompañada por él es napolitano de Napoli. Misia, en relación a los invitados digo me parece que tiene mucho que ver también con, con tu estilo eh, inquieto de alguna manera pensaba de que no te quedas en el fado más allá de que eh, expones todo en el fado podés correrte a otros estilos a otras músicas y también los invitados tienen que ver un poco con eso digo tener ahí hip hop también en el disco marca un poco eso ¿no? Es. de lujo, yo además como hice esta, este disco eh, pedí, cuando pedí en Facebook en mi sí. página Misia Fado pedí padres y madres adoptivos para ah, el mira. disco, porque lo he producido yo Buenísimo. entonces eh, personas que ayudaran hice solamente un estudio económico de cuánto podría costar el estudio de grabación y los técnicos, bueno sí. eh, no del disco entero y eh, inmediatamente aparecieron, son 13 músicas y a la, a, la, a la música número 12 yo dije alto, la música con Iggy Pop, la que adoptar. Sí, es realmente una... él pone la voz a... porque este disco son todos, no son originales, quitando excepto un poema que es original, eh, son todo músicas porque que ya existen, casi todas del mundo del cine, después uh -huh. lo, lo vi a posteriori, y esta música que hago con Iggy Pop es de una película que se llama Les Choses de la Vie, uh -huh. una canción, Chanson de Laine, que cantaba en su... En el original era cantado por Romy Schneider y tenía la voz de Michel Piccoli. Y como Iggy Había hecho un disco todo en francés, llamado Après, uh -huh. y tenemos el mismo manager, compartimos manager, pues yo lo invité porque hacía falta así una voz con personalidad y con y con, y con profundidad. En esta en estas volteretas de, de la música y eso, eh, ¿cómo, ¿cómo te suma hacer el viaje por Latinoamérica y hacer las presentaciones? Porque imagino no es solo la presentación, sino también encontrarte con gente, digo, ¿termina eso volcado por ir en un disco, en, en alguna canción...? siempre volca... porque todo este toda esta porosidad que yo tengo a músicas de otros países y bueno al tango también dice desde con toda mi prudencia, claro, hice aquí en Lisboa María de Buenos Aires, uh -huh. producido por el Teatro de Ópera de, de San Carlos, pues toda esta porosidad que yo tengo a un tipo de música, yo pienso también que viene de ser la tercera generación de artistas, hija de madre y abuela catalanas, mi mamá bailarina, mi abuela Vedette uh, de Burlesque, ya en los años 30, 1930, y después todos estos viajes que, que han ido haciendo de mí una persona curiosa que en estos momentos pues ya no quiero ...amputar más y voy sumando y eso ese es mi... ...donde me siento bien es sumando y no amputando. Sí. Y evidentemente ahora en este en esta turné por, por América Latina... ...lo que voy a hacer es como es una cena... ...y vamos a cenar todos juntos en el disco... ...cenamos con Iggy Pop, con Adriana Cacañoto... ...Ramón Vargas y, los, y otros invitados portugueses... ...pero eh, en, en el escenario, por ejemplo, del Teatro Coliseo... ...vamos a cenar el público y Maestro Fabricio Romano... ...yo uh -huh. pues eh, voy a, a cantar, voy a juntar, voy a usar... platos me serán algunos temas más en quizás algún bolero más o algún tango más y algunos fados más. Muy bien, entonces ya nos estamos apuntando para el Teatro Coliseo el próximo sábado 17, ocho y media de la noche, un lugar muy especial donde se escucha la mejor música. Hace poquito estuve allí en un concierto, así que me parece que es el lugar ideal, Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 1125, próximo sábado. Va a estar Misia Y seguramente Miss Bonsai Va a estar contentísima de venir a Buenos Aires ¿La traes? No, Miss Bonsai, esa vez no viene ¡Oh! oh con mucha pena. Que no escuche no, entonces le dejaré, le dejaré unos tanguitos aquí en la No, no puede venir Porque son muy, es muy, muy pequeñita No pesa ni dos kilos Uy. Y, y son muchos viajes Yo claro. pienso que es, es un poco violento Pero además No solo la compré en Buenos Aires Como sí. me la dieron antes en La tienda me la dieron antes de tiempo Y fue ella conmigo a mi primera milonga Bien. O O sea que el primer día mínima estaba en un bolso a las 2 de la mañana escuchando tangos. Y o sea mis bonsai ya está curada de espanto. Bueno, un gusto enorme haber tenido este contacto con vos, Misia. igual Y Igualmente. bueno, lo mejor para toda la gira y especialmente, por supuesto, a tu función aquí en Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias y un, un beso abrazo. para todos. Gracias. Gracias. Chachacha em Lisboa Virou fadista, passou na Madruga, Fez-se bairrista Andou nas ruas pela Moeirama E fez das suas nos becos da Alfama Depois pegou numa guitarra E até cantou o menor barra Andou todo empruado pelos salões Depois foi ao mercado cozinha dos limões, e agora vai-se embora e até chora para ficar por cá.